Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta Con y Alonso Bienvenidos a este lunes 21 de diciembre. Pasan un minuto de las 9 de la mañana, tenemos 10 grados de temperatura y hemos entrado ya en esta semana de la Navidad y lo hacemos con más contagios y más pacientes graves en nuestros hospitales y con una lista de fallecidos mucho más elevada que la registrada en la primera ola del coronavirus. Por eso, hoy lunes entran en vigor las nuevas restricciones. El toque de queda a partir de hoy será a las 11 de la noche y solo se amplía hasta las 12 de la noche en Nochebuena y Nochevieja. El cierre perimetral de la Comunidad Valenciana no se relaja. Se mantiene hasta el 15 de enero sin la posibilidad de permitir la entrada de allegados o familiares que no tengan su residencia habitual ...en el territorio valenciano... ...y además las reuniones sociales... ...solo serán de hasta seis personas... ...y no de diez... ...como se pensó en un principio... ...para los días destacados de estas fiestas... ...nos jugamos mucho... ...y todas las medidas son pocas... ...para evitar los contagios... ...la vacuna tardará... ...en permitirnos recuperar parte de la antigua normalidad... ...el alcalde Carlos González... ...que ha estado hospitalizado por una infección renal... ...y no por COVID... ...recibió ayer el alta... ...y nada más salir volvió a pedir a la ciudadanía prudencia y responsabilidad considera las nuevas medidas que entran hoy en vigor duras pero muy necesarias lo escuchamos Tenemos que asumir que estas Navidades van a ser muy distintas y que nos jugamos mucho si nos relajamos y bajamos la guardia. Se trata, por lo tanto, de que seamos capaces de limitar al máximo nuestro contacto social y familiar en estas Navidades para evitar que el virus siga propagándose. Porque las últimas semanas han sido realmente complicadas, los contagios han seguido creciendo, crecen todavía y nuestros hospitales hoy padecen ya una presión asistencial demasiado intensa y no podemos convertir la Navidad en el caldo de cultivo de una tercera ola que tendría graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas para todos. Y para eso es absolutamente imprescindible que seamos responsables y que cada uno de nosotros asumamos las limitaciones. Mientras España se prepara para frenar los contagios y evitar una tercera ola, Europa se brinda ante la gran preocupación por esa nueva cepa del virus, la mutación que se ha registrado en Reino Unido, de la que aún no se sabe si es más contagiosa y más agresiva que la que tenemos. Los vuelos con Reino Unido se han suspendido en muchos países y aquí en España se refuerza la PCR a la espera de que Europa tome una decisión conjunta de cómo afrontar este nuevo frente que nos llega al final de un año horrible que no queremos que se prolongue en 2021. Pues bien, con este panorama de fondo, el Che inicia la semana de Navidad con ese debate también plenario que acaba de comenzar en el Ayuntamiento, el último del año, en el que se van a debatir y aprobar los presupuestos para 2021 que recogen. Un incremento de las partidas sociales para atender las necesidades de los más afectados por la crisis de la pandemia. Los populares han presentado una enmienda a la totalidad por considerarlos papel mojado. ...de ello les informaremos en nuestra ronda de noticias... ...así como del éxito que ha tenido la iniciativa de crear... ...la palma blanca más grande del mundo en el Paseo de la Estación... ...con las palmas lisas y rizadas de los artesanos... ...que no pudieron venderlas este año... ...debido a la suspensión de la Semana Santa... ...por el coronavirus... ...con esta iniciativa... ...ayuntamiento y diputación... ...han apoyado a los artesanos de La Palma Blanca... ...y al mismo tiempo han promocionado Elche en las redes sociales... ...y el sábado por la noche se celebró... ...la final del certamen de jóvenes cantautores... ...en la que ganó el joven gaditano Fernando Masías... ...la Edil de Cultura Margantón... ...ha destacado la importancia de este certamen... ...al tener como objetivo promocionar... ...el talento artístico de nuestros jóvenes... ...la escuchamos... Anoche fue la 22ª edición del certamen de cantautores. Fue todo un éxito. Juventud sigue apostando por esta gala, por la gran aportación que supone a la cultura ilicitana y también la búsqueda de nuevos valores artísticos y la voluntad de darle impulso a estas jóvenes promesas. Me gustaría felicitar a Fernando Macías, que se alzó con el primer premio y que inaugurará la gala del año que viene. También a Quique M., que obtuvo el segundo premio y también el premio al mejor acompañamiento musical y por último Y por último, Ángela González, que ganó el premio del público Ángel Alfosea. Y por otro lado, les contaremos en la ronda de noticias esa operación policial contra la proliferación de cultivos de marihuana en la provincia en la que han detenido a los cabecillas de varias plantaciones en elche y otras poblaciones próximas. En los registros, la policía localizó más de 1.500 plantas de marihuana y material relacionado con su cultivo y también anabolizantes. ...también hay buenas noticias... ...Papá Noel ya ha recibido las llaves de la ciudad... ...y desde este viernes se pueden... ...desde el pasado viernes se puede visitar... ...su recinto mágico que se ha instalado... ...junto a Lord Device hasta el día de Nochebuena... ...y por otro lado ya se ha instalado un buzón real... ...en la corredora con Puente Ortices ...para que los niños y niñas puedan depositar... ...sus cartas dirigidas a los Reyes Magos... ...que este año adelantan su llegada a Elche... ...vienen el próximo... 29 de diciembre y hoy lunes aquí en el 101.4 recobramos la normalidad vuelve la glorieta y también el programa entre amigos tras ese especial de sol y navidad que realizamos el pasado viernes en el que durante cuatro horas en directo tanto en la radio como en tele recogimos centenares de kilos de alimentos para los comedores sociales gracias ...a las aportaciones de los particulares... ...y de las empresas colaboradoras... ...a todos ellos volvemos a darles las gracias... ...por su solidaridad... ...y a nuestra audiencia les damos... ...las gracias por su fidelidad... ...hoy lunes tendremos la tertulia deportiva... ...a las 10 de la mañana... ...a las 10 y media entrevistaremos... ...al responsable de Loterías y Apuestas del Estado... ...aquí en Elche, Santiago del Pozo... ...al estar ya en vísperas... ...del sorteo extraordinario de Navidad... ...y en unos minutos disfrutaremos de los senderos de gran riqueza ecológica y medioambiental que cada mes nos acerca nuestro colaborador Nacho Redondo, miembro de la Asociación Nacional de Gerreristas, y también hablaremos de cine con motivo de la exposición de carteles de los antiguos cines que desaparecieron ya en Elche y Pedanías y que están guardados esos carteles en el Museo de Pusol. Este es el contenido que les ofrecemos en este lunes, que comenzamos con la promoción que desde el Patronato del Misteri ...se ha realizado del concierto navideño... ...que este año será telemático... ...y que Teleelche retransmitirá este jueves... ...a las nueve y cuarto de la noche... ...un concierto grabado y virtual... ...que ha sido dirigido por Pablo Más ...con la intención de que las voces de la Escolanía... ...el Coro Juvenil, la Capella... ...les puedan acompañar a todos ustedes... ...durante esa cena tan especial... ...la cena de Nochebuena de este año... Un trabajo que no ha sido fácil, según reconoció el mestre de capella Javier González, el pasado viernes, durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el trabajo de este concierto de Navidad virtual, que será retransmitido no solo en Teleel sino también eh, eh, por Internet ese día de Nochebuena. Escuchamos a Javier González. Las circunstancias cambian, pero la capella y la escolanía no cambian en el deseo de cantar. ¿no? Eh, todo se pone cada vez más difícil intentamos buscar siempre la fórmula y reinventarnos para seguir cantando y seguir ensayando. Ofrecimos a la, a la Junta el, la posibilidad de hacer este concierto y en eso ya estamos trabajando en unas circunstancias muy complicadas porque estamos hablando de, de que la capella del Misteri está formada por Escolanía, coro juvenil y, y la capella de adultos, con lo cual es un coro de más de 100 personas. Entonces, ensayar con un coro de más de 100 personas supone hacer el triple de ensayos porque hay que hacer grupitos de ocho personas en las salas. Pero aún así, pues eso, agradecer también, como ha dicho el presidente, a los cantores que han hecho el esfuerzo de cumplir los horarios, de cumplir todos los protocolos sanitarios para que se lleve a cabo el montaje de, de las obras y el trabajar en estas circunstancias. ¿no? Entonces, pues desde aquí quiero saludar a todos los cantores y escolanos y familias que han participado en, y siguen viniendo a ensayar a pesar de todas las, las dificultades. Y bueno, y simplemente decir que, que está hecho con todo el cariño, que lo que ofrecemos es lo, que, lo de siempre, la Feliz Navidad a todo el pueblo de Elche y lo hacemos cantando con ese gesto que es el, que, el, el, el abrazo que, que queremos dar a, al pueblo, que es al que nos debemos y para eso estamos cantando siempre cada, cada agosto. ¿no? Y bueno, y la forma que hacemos es eso, con, nuestro, con nuestra música navideña y con nuestras voces. Y espero que, que le pueda llegar a todo el mundo. Y si, aparte de la gente de Elche, pues que le podamos llegar con esta magnífica producción, gracias al trabajo de, de Pablo Más. Pues no es lo de siempre, Javier González, porque el trabajo realizado, ese concierto de Navidad de la Escolanía Toro Coro Juvenil y, y la Capella, todos los años ofrecen emociones y sentimientos que atrapan al espectador. Y si no, juzguen ustedes, este es un avance del concierto. tan diferente desde el patronato del Misteri de Elche, queremos invitaros a un especial concierto de Navidad. Esta Nochebuena a las 9 y media en las televisiones locales y en las redes sociales del Misteri de Elche, os esperamos cantando y contando la Navidad.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 Si aquests Nadal vols parar una bona taula, Mercats delç. Mercat Pla Barcelona, Mercat Plaza Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central delç. Trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció, i amb totes les mesures perquè la teva compra siga segura. Mercats delç. Bon Nadal, Feliç compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament delç.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 Y siguiendo con más música navideña, les hablamos de Diana Navarro, la cantante que nos ofrece un... que ha compuesto un villancico, el de Brillará. Se trata de un villancico con aires de sol y de gospel, compuesto por esta artista y dedicado a sus raíces malagueñas. Con este sencillo, Diana dice que quiere emocionar de principio a fin y transmitir ese mensaje de esperanza e ilusión a sus paisanos con este tema tan personal. Vamos a escuchar. Que guía mis pasos al hogar, ese hogar que me ha visto crecer, donde siempre volveré cuando llegue Navidad. Brillará tu sonrisa en el balcón, brillará. Que mi Padre cantará. Cuando me vea llegar, llena de felicie. Se fueron y será, brindaremos al sol por el amor, por la vida y la amistad, agradeciendo un año más.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan eh, 21 minutos de las 9 de la mañana y lo hemos anunciado, ya tenemos con nosotros, en los estudios de tele en Radio, marca a uno de nuestros colaboradores mensuales de este programa. Él es Nacho Redondo, miembro de la Asociación Nacional de G-Revistas y quien nos trae cada mes pues una oferta de, de ruta para disfrutar de nuestra naturaleza y de los bellísimos entornos naturales que tenemos tan cerca. En esta ocasión, el mes pasado, nos quedamos a mitad de una ruta excepcional, la del Segura. Comenzamos en la desembocadura y terminamos en Calasparra. Y aún hay trecho. Eh, eh, muy buenos días, Nacho. Hola, buenos días, Romery, ¿Qué tal? Pues, Nacho, eh, vamos a retomar ese, esa, esa ruta del río Segura, pero por eh, quienes no nos siguieron el mes pasado, brevemente pa, mm, pasa por encima de esa ruta que, que ya explicaste muy bien, eh, que va de, de Guardamar a, a Calasparra. A Calasparra. Eh, encontramos pues un río que va cambiando. Sí, encontramos un río que cambia mucho, que frente a lo que yo me he hecho la culpa se podría pensar, es eh, un río que tiene mucha oferta, en, sobre todo en este primer tramo, mucha oferta cultural, eh, de patrimonio, patrimonio hidráulico, que es interesante conocer, Eh, para saber pues, los sistemas de regadío, etcétera, que había, que había hace, hace años y, y que aún en algunos tramos siguen en, en perfecto funcionamiento. Luego ya pasamos Murcia eh, y ya el río va cambiando, eh, tiene más agua, eh, tiene más vegetación, está mejor conservada, en fin, hasta llegar a, hasta llegar a Calasparra, que es vamos, la cuna del arroz, quitando Valencia, la cuna del arroz de, de toda esta zona. Desde luego y además allí hay santuarios que visitar, mucho patrimonio histórico y cultural que visitar en Calasparra, nos quedamos allí. Sí, nos quedamos allí y Pues vamos a comenzar la ruta. <risa> vale, perfecto. Pues nada, salimos de salimos de Calasparra y lo primero que encontramos es el Santuario de la Esperanza, que es una que es un es un santuario como su nombre indica, que tiene una fachada que tiene una fachada preciosa, está excavado está excavado en la roca. Y eh, es toda aquella zona es, es muy interesante visitar porque luego aparte tiene otro, otro espacio natural, que es la senda de la huertecica donde se han hecho actividades de restauración y el río se encuentra el río se encuentra en muy buenas en muy buenas condiciones ambientales. Hay que, hay que advertir a quienes nos estén escuchando que esta ruta no se puede hacer en estos momentos porque ni se podrá hacer hasta el 15 de, de enero. Efectivamente. Porque el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana eh, está así establecido hasta el 15 y ya veremos si no se va a prolongar. Así que deben tomar buena nota Apuntarlo sí. bien esa ruta para cuando se abran las fronteras, cuando sí. recobremos parte de la normalidad, podamos disfrutar de, de, lo, que, de lo que hay que visitar en, sí, que en el río Segura. que esperemos que, que sea pronto. Uh -huh. Luego, eh, bueno, llegamos a la finca de la Cañaverosa... ...y a los, a, los arrozales, a los arrozales del Maeso. Eh, los arrozales del Maeso, bueno, es, es, una, es una zona eh, un poquito más arriba de, de Calasparra... ...donde se cultiva, donde se, es la zona más importante donde se cultiva arroz... ...en la región de Murcia y, eh, bueno, tiene una hoz, la hoz del Maeso... ...que aunque es una zona que se ha quemado, incluso estando quemada que ahora ya se habrá restaurado un poco desde la última vez que, uh -huh. que pasé por allí, aún estando quemada, vinutria, que uh -huh. es, sí, como ya comentamos... Sí, en el como, pantano como también la en el <risa> pantano, sí, sí, sí, sí. Pero, bueno, me chocó que aquello uh -huh. estando recién quemado, uh -huh. con, un, con un incendio forestal, pues, pues aún allí, aún... ...quedará Nutria... ...y sobre todo que la viste... ...se ve que son Nutrias que no tienen miedo a las personas... ...es que eh, bueno... ...la Nutria no es tan difícil... ...no es tan difícil de ver... ...porque bueno... ...cuando hemos viajado por otros sitios... ...en Badajoz, en, en, en, en la ciudad... ...ahí al lado del, al lado del Guadiana... También, eh, ...también debajo de un puente... ...con la gente pasando, los coches pasando... ...también he visto Nutria... En la desembocadura de las tablas de Daimiel. las hemos visto. Las hemos visto comer y todos allí asomados. o sea, no es. no es. no es excesivamente huidizo el animal. Uh -huh. Entonces, bueno. Pues seguimos. Y en esta zona es eh, donde se juntan el, el. río Mundo. con el Segura. Uh -huh. Es un, es una zona. Porque además el, el río Mundo aporta el caudal del trasvase. Es una zona que tiene, que tiene muchísima que tiene muchísima agua. ¿El río Mundo el río. es un afluente entonces del Segura? Sí, el río Mundo es afluente, afluente del Segura. Y llegamos a, la, llegamos a la presa del Cenajo, que es el embalse uh -huh. más grande de la, cuenca, de la cuenca del Segura. El embalse del Cenajo eh, tiene, tiene un hotel, tiene por la zona casas rurales. Y eh, bueno, aunque es una zona un poco. un poco árida, pero tiene. tienen claves, como por ejemplo, eh, la parte por donde entra el río al, al embalse, que es que tiene mucha vegetación, un poco más arriba tiene, tiene el municipio de Letur, que eh, recomiendo. Si no se quiere hacer toda la ruta y bueno, y a la gente uh -huh. le gusta salir cuando se pueda salir, claro. eh, pues Le Tour, como le Tour. mínimo, merece un fin de semana de estar allí. Hay casa rural también hay Sí, hay casas rurales, hay, hay hoteles, eh, Por cosas que... pequeñitas, ¿no? Porque es un municipio, es un municipio pequeño. Pero el pueblo en sí merece una visita. Uh -huh. ¿Y luego y tiene... ¿pero qué clase de turista es el que prefiere la presa del Cenajo? Porque recuerdo que aquí en la Comunidad Valenciana eh, es un es un destino sí, es un para des... muchos valencianos. Yo lo recuerdo de pequeña, que mis padres me llevaban a la presa del Cenajo. Sí. Eh, es una tradición. Es una tradición, bueno, es, es eh, digamos que por el tamaño, pues es, vamos a llamarlo así, como un mar un mar interior de agua dulce, luego el entorno es, es bonito, es cuando, cuando estás encima del muro de la presa, si sobre todo la presa está llena y está desembalsando, pues quieras claro. que no, es espectacular ver, verlo desembalsar uh -huh. y, o, o ver, o ver toda, la, toda esa inmensa, digamos, entre comillas, llanura azul no uh -huh. eh, Ahí sí. casi hasta el borde no sé A mí me a mí me impactó Y, y es, es bonito Y luego conocer las sierras del entorno Pues también. tiene doble mérito Porque nosotros somos eh, hijos del Mediterráneo sí. Y el mar Mediterráneo Donde haya un mar o un litoral Que se quite un lago Sí, o pero, una presa. pero hay raros como yo Que, <risa> que les encanta Que el preferimos el agua dulce Al agua salada <risa> Entonces, <risa> eh, bueno vale pues esto es lo que nos ofrece la presa del cenajo sí la presa del cenajo nos ofrece eso y ya te, ¿Y ya hay te, como actividades digo, náuticas en la eh, presa? que yo yo la, eh, desconozco desconozco uh -huh. lo que pasa es que la gente la gente que gestiona el hotel y las casas rurales sí que te pueden sí que te pueden ofrecer porque nosotros vamos íbamos un poco a piñón a hacer el claro. hacer el sendero y no bien pasáis por la presa del cenajo hay, el... hay que pasar por letur hay que pasar por letur que lo recomiendo porque es un pueblo, es un pueblo muy bonito tiene, tiene tanto patrimonio cultural el pueblo eh, como excursiones si sigues eh, eh, la rambla bueno el río que uh -huh. va de letur hacia el segura uh -huh. el río letur hacia al final llegando casi a, a la desembocadura en el segura pues tiene una cascada que, que merece la pena que merece la pena visitar. Aquí, bueno, eh, el sendero se separa un poco del, se separa un poco del río. Uh -huh. Y eh, porque va muy encañonado, es el tramo que hay entre, entre el embalse de la Fuensanta y el embalse de el Cenajo. Aquí, bueno, es digamos qué, qué entre comillas. bonito, comi ¿no? Si va encañonado. Sí, pero pero no se, pero el sendero no pasa no pasa cerca. Nosotros, por ejemplo, preguntamos a un taxista de la zona si si se podía hacer haciendo rafting, uh -huh. pero nos dijo que había sitios comprometidos como para hacerlo en rafting y bueno, no seguimos. Nos o seguimos sea, investigando sí. Sí, sí sí sí sí bueno entonces como te comento aquí el río se separa el río se separa un poco de el río el no sendero. perdón el sendero se separa del río vamos entre campos de cultivo almendros todo eso pero aquí eh, a, los, a los pocos kilómetros pasado pasado Le Tour, encontramos algo que para esta zona es muy importante muy que es el río el río Taivilla Ah, ni lógico, bebemos de él. Bebemos de él, por eso. Entonces, eh, por donde pasa, por donde discurre el sendero, eh, es, es una parte que está relativamente cerca de su desembocadura al Segura y se ve eh, gran parte del valle por donde viene el río, que uh -huh. es, una, es un entorno también muy bonito. Igual que una zona muy desconocida, perdón que salte así, ¿Sí? que es donde nace el propio río Taibilla, uh -huh. que es la Sierra de las Cabras, que es preciosa, eh, tiene eh, muy poco visitada y también, igual que Letour, recomiendo que, que si hay un fin de semana o algún día más, tres o cuatro días, que la Sierra de las Cabras y luego un poquito más delante el municipio de Nerpio y Pedro Andrés, recomiendo que se, que se visite. Hay también alojamiento turístico y Nervi, gastronomía también. Eh, por supuesto, eh, sí, gastronomía manchega, uh -huh. y sí, sí, se está, se está a gusto, eh, poca aglomeración... Y, y, y vamos, lo recomiendo, lo recomiendo que, que se visite. Pero Además, puede ser una escapada, eh, también eh, sirve no para seguir el sendero, sino simplemente para ir un fin de semana a la Sierra de las Cabras y disfrutarlo. Perfecto, sí, sí, sí, sí exactamente, es lo que es lo que hicimos. Luego, más adelante, si, si, os, si os apetece, podremos, podemos hablar de un sendero que también nace ahí en la Sierra de las Cabras y llega hasta, hasta Guadalajara que vale. es el Sendero de los Serranos, y entonces os puedo contar un poco más el eh, todo eh, vamos, el entorno de la Sierra de las Cabras. Bueno, pues apuntamos un sendero que queda pendiente, el Sendero de los Serranos. Tiene nombre de, de película, ¿eh? <risa> de, de, película española. <risa> eh, continuamos. El Taibilla lo dejamos. C continuamos el Taibilla y llegamos a, a la ah. aldea de la Graya... Eh, siempre con el río Taibilla cerca, ¿no? Eh, bueno, lo hemos, lo hemos pasado... Ah, es que pasado. Eh, nosotros cruzamos el Taibilla en perpendicular. Ajá. Entonces, eh, bueno, lo vamos, lo vamos dejando detrás... ...y a la derecha tenemos el, tenemos el, el Segura. He dicho, ¿llegamos al municipio de La Graya? No, llegamos al municipio Sege. Eh, subimos, eh, ascendemos... ...y eh, llegamos, a, llegamos a uno de los laterales... ...del propio valle del río del río Segura... ...y aquí la vegetación cambia radicalmente... Ajá. ...aquí, bueno, ya he comentado que, que, todo el, que todo el río es digno de conocer... Y, ...y cada zona tiene su tiene su atractivo... ...pero aquí eh, la impresión de llegar de una zona relativamente árida... ...donde solo hay cultivos de almendros y alguna manchita de, de bosque... ...llegamos al Valle del Río Segura... Eh, y es espectacular porque delante, eh, nos queda, delante nos queda la sierra de el calar del río mundo el calar de la cima y a un lateral eh, la sierra es segura y una bueno una anécdota enfrente también tenemos el pico mentiras que es uno de los menos es, o sea es uno de los que forma el calar el calar de la cima en un lateral y sabes por qué se llama mentiras no pues porque la La ascensión es un poco, es un poco dura Ajá. y entonces hay mucha gente que dice que ha subido, pero que no ha subido. Ah, vale. <risa> Eso está bien. O sea, que lo llamáis entre vosotros los no artistas. No, no, no, no. Se llama eh, así, se llama así. así es en ese. la región. Sí, es conocido el, el, el pico, pico mentiras. El pico mentiras sí. Que mucha gente dice que sí, lo ha subido y ha hecho cumbre y, y es no. difícil. Sí, es, es, un poco, es un poco conflictivo. No, no la llegada a la cima, porque la llegada, bueno, vienes por El Calar, que es una planicie, Ajá. Pero sí, el, as, el ascenso hasta ese calar o si vienes desde el valle del río tus pues se hace se hace durillo. ¿Y, y aquí la vegetación se hace se convierte en bosque. Aquí es aquí la vegetación se convierte en bosque. Hay bueno hay aldeas, hay aldeas, pero eh, sí es, si, si hay alguien que se anima a hacer el sendero eh, el paso ese De, de terrenos de cultivo áridos a, a lo alto, donde ves a un lado y al otro, y enfrente, el valle del río Segura, es, es una imagen que, que impacta, porque es que cambia totalmente la vegetación. Si vas en invierno, muy probablemente, las cimas de enfrente, el pico Mentiras y, y, el, y los calares y la sierra de Segura, te los encuentres nevados, uh -huh. entonces todavía impacta más. Uh -huh. o, en o, o en otoño, pues, eh, alrededor, al, en los laterales del río, pues, árboles de hoja caduca, las, dif eh, las diferencias de tonalidades y de colores entre el pino y los álamos o los chopos, pues bueno, es también y, muy bonito. Y merece la pena visitar en verano porque vamos a tener más tiempo en el verano. Merece vacaciones. la pena visitar en, visitarlo en verano, es toda esta zona merece la pena visitar en visitarla en verano porque te puedes bañar. Te puedes ah. bañar en el río, eh, el calor no es tan fuerte como, como en nuestra zona y sí, sí, por supuesto que merece la pena visitarlo en verano. Yo simplemente lo comento por el tema de, por el tema de las vistas, claro, eso, el el que apareces no que en el valle precioso. y ves todo aquello y, y, y ahí impacta. Esto es el valle del río Segura. Sí, el valle, ya... el, el curso uh -huh. alto del río Segura. ¿Y, y estamos, seguimos estando todavía en la comunidad de Castilla-La Mancha. Seguimos estando en la comunidad de Castilla-La Mancha, sí. Sí, sí. Ahora más adelante, hemos bueno, vamos, Murcia, vamos por Albacete y ahora vamos por hacia la Mancha. Sí, vamos por vamos por Albacete por el sur de, por el uh -huh. sur de Albacete uh -huh. y bueno seguimos, seguimos caminando por el, por el río en dirección hacia el nacimiento. Uh -huh. Es decir, según hemos amanecido en lo alto del valle tiramos hacia la izquierda y ahí en, el, en, en las juntas y, eh, encontramos eh, el primer Sí, el primer gran afluente, según miramos hacia el nacimiento por la derecha del, del río Segura, que es el Zumeta, también es una uh zona -huh. también es una zona, eh, es una zona muy, muy bonita de muy bonita de conocer. Uh -huh. Tiene también aldeas eh, que son que son que, vamos que son dignas de conocer. Hay gente recomiendo, en, por ejemplo, en la aldea de Miller tratar de dar con, con una persona muy involucrada en la conservación y en dar a conocer su, su tierra, uh -huh. que es Justo Robles, que ha escrito, ha escrito algún libro donde presenta, vamos, desde las tradiciones de las aldeas de, o sea, del que, entorno... Que recomienda su búsqueda. Si vamos sí. por allí... En sí, Millers. por la aldea Justo Robles vive en la aldea de Millet. Justo Robles. Sí, tiene, tiene un... Tiene un ...una casa rural a la entrada de, de la aldea... ...y vamos, y él os, os surtiría de, de información... Uh -huh. Toda la, que, toda la que quisieras y si no, en nuestra página en nuestra página web, en senderogr.es, se ponen en contacto con nosotros y nosotros encantados de, claro. o de poner a, a ambos en contacto o uh -huh. de suministrarle nosotros la información. Muy bien, pues seguimos avanzando. Seguimos avanzando y entonces llegamos al, al, embalse, al embalse de anchuricas. A veces también es conocido como embalse de la toba. Pero el nombre de verdad eh, es el embalse Anchuricas, porque también hay otro embalse de La Toba en, en Cuenca. Uh -huh. Anchuricas. Anchuricas, sí. Aquí el, el valle se cierra muchísimo. Si lo otro era espectacular y había poco turismo, esto ya es solitario. <risa> y tiene, tiene también eh, muchas excursiones muchas excursiones para hacer se entrelazan otros se entrelazan otros senderos de gran recorrido en fin y eh, Si no se quiere hacer todo el tramo del río Segura, pues lo mismo que, que, hemos, que uh -huh. hemos comentado antes. Un fin de Ahí, hay, sí, sí, Para fin ir de semana. Al embalse de Anchurica también, también lo recomiendas. Ta sí, sí, sí, es que vamos, lo recomiendo. <risa> es que parece joder, un, poco, un poco pesado, ¿no? Pero no, no. sí, es que lo recomiendo, recomiendo todo todo el río, porque eh, porque es que nos va a, so nos va a sorprender. Estamos acostumbrado a ver, acostumbrados a ver, a, eh, a veces, fotos impactantes de la desembocadura con muchísimos plásticos, veces que el río casi ni desemboca y sí. todo eso. Y verlo allí en estado, en estado salvaje y estado natural es, vamos, la gente... Y sobre todo limpio. Sí, y sobre todo limpio. Y alejado de la acción del ser humano. <risas> Esa es la naturaleza. Cuando se le da un respiro. Sí. Qué bonito. Entonces, bueno, pasa, eh, pasamos el embalse el embalse churicas y llegamos al primer al, pli, al primer afluente del río segura que es el río madera Ajá. el río madera es otro es otro entorno que hay que, que hay que conocer no confundir ese río madera con otro río madera que hay un poquito más al norte que pasa por el municipio de paterna de madera no son el mismo río y, y por... los dos merecen merecen ser conocidos Bien. pero en este caso hablo del, del río madera. del río madera afluente del segura vale Eh, por toda la zona, del, por toda la zona del, del río Madera, aunque nos desviamos un poco del, del sendero, porque sí, del sendero del segura, porque el segura según vamos hacia el nacimiento, aquí tira hacia la izquierda y el río Madera tira hacia la derecha. Pero en la zona del río Madera mmm, sería, sería un poco osado por mi parte decir que van a haber animales seguros. Asegurarlo es un poco pero valiente, ves, pero, pero si vamos en jabalís, silencio. Jabalís, jabalís ciervos, zorros, ¿ciervos? Eh, ciervos, eh, sí. ¿Los eh, ves? Los ves. Los ves y no y no los ves allí que te los imaginas. No, no. Pero oyes no, a los cazadores y si vas en. No, no, no, no, agética, no, no, cazadores. No, caza, hay, no cazadores. hay caza. Yo cuando todas las veces que he estado allí no, no hay caza. Qué bonito también. Sí, el, es, es, es, sí, es el como, como el colofón, ¿no? Encima, mucha gente cuando viene con nosotros a hacer alguna excursión... ...pues dice, che, mira, ya el colofón es que he visto ciervos... ...o, bueno, o, por ejemplo, como ayer, un poco una tontería... ...pero nunca había visto la persona que venía conmigo Ardillas... Ah. ...y vimos, vimos dos, pues yo qué sé, pues yeah. te saca un poco ahí de, de la paliza de andar... Uh -huh. ...y, y uh -huh. en fin, pero en esa zona, en la, en la zona del río Madera... Casi seguro que, que se pueden ver animales. Uh -huh. Aquí ya, eh, como he dicho, giramos, eh, tomamos eh, dirección hacia el municipio de Pontones, que es ya casi el, uh -huh. casi el nacimiento. Eh, vamos, ¿Pontones? vamos eh, ¿Y seguimos estando ya en Andalucía? O? Sí, ya hemos pasado ya hemos pasado a Andalucía, ya hemos pasado a la provincia de Jaén. ¿Cuándo cuando, cuando llegamos? En a... las juntas, en Gontar. En Gontar. En, el, en la y aldea de Gontar. Está, ¿Eso está en Gontar Anchuricas es, o en el río está Madera? antes de llegar al embalse. De Anchuricas. De Anchuricas, Anchuricas sí. ya, con el ICO, es andaluz. Sí. Ya, ya estamos hablando, <risa> claro, el embalse de Anchuricas ya estamos en, en tierra andaluza. Sí, sí, sí. El sí, río sí. Madera en tierra andaluza. El río Madera y en tierra andaluza. Y vamos a los pontones. Y vamos a pontones, al municipio de Santiago de la Espada, pontones, que son... Uh -huh que aunque están separados, pero forman, forman un municipio. Y, por ejemplo, el que he comentado antes, Miller, la aldea de Miller, también pertenece a a ese municipio, ¿no? Ah, Justo Robles entonces es un andaluz. Sí, Justo Robles es andaluz, sí. Bien. Pues ya estamos en Andalucía. Bueno, creo que es andaluz tampoco le, bueno, no, tampoco da igual, le he preguntado pero, dónde nació, eh, reside pero reside en Andalucía. Sí, sí, Miller sí. también está en la sí. zona andaluza. Sí, es y que en... ahí, ahí un lado del río pertenece uh -huh. a Castilla-La Mancha. Pertenece a Castilla-La Mancha y otro lado del río pertenece a pertenece a Andalucía y una vez en pontones bueno en Ponto, eh, déjame ah, entre sí. entre Santiago la junta de la con el madera y pontones pues uh -huh. es una zona espectacular el valle se cierra todavía más wow. hay, eh, aquí el Segura tiene cascadas tiene una zona que bueno que si, hay, si ha sido un buen año de lluvias la cueva del agua pues visitarla también es, qué es barbaridad. interesante sí, yo pensaba que en Calasparra ya estábamos ante un Vietnam eh, <risa> aquí, va, aquí, va, qué va, qué aquí va, se duplica, ¿no? La vegetación. Bueno, se duplica, no, se, se triplica, se, se, sí, o se más. dispara, se, se dispara. dispara, sí, sí, sí. Y bueno, aquí pues vas viendo, vas viendo cascadas que forma el río, la cueva del agua, eh, la aldea de Huelgautrera. Y llegamos a Pontones. Pontones lo, lo rodeamos. Pontones también, como me comentabas antes, tiene, tiene alojamientos rurales y vamos eh, merece, merece, la pena, merece la pena ser visitado. Aquí estamos muy altos sobre el nivel del mar. Dejamos Pontones, rodeamos Pontones, llegamos a Fuente Segura, que es otra, otra aldea. Aquí el río no tiene apenas, apenas pendiente, entonces uh -huh. va, muy, va muy tranquilo y con muy, con muy poquita agua. Y ya terminamos, al, al poquito de salir de, de la Fuente. aldea de Fuente Segura, llegamos, al, al, llegamos nacimiento. al nacimiento. ¿Y cómo es el nacimiento? Pues el nacimiento es una poza que en años de lluvias o mucha nieve pues se va llenando de agua y cuando en esa poza no cabe más agua, pues eh, sale sale por uno de los laterales y forma el valle y, uh -huh. y, y, ahí, ahí, y ahí empieza nuestro río, río y si bueno. no y si ha sido un año de pocas lluvias pues un poquito más adelante hay otro iba a decir surtidor hay otra hay otro nacimiento un uh -huh. poquito más adelante dependiendo del nivel claro. freático, Y, y son varias pozas o varios nacimientos. ¿En qué sierra? ¿Y en la Sierra de Segura. En la Sierra, Segura? En la, en la sierra vale, de Segura. Ahí es donde tenemos que ir. Y Pontones quizás sea uno de los destinos mejor, eh, más adecuados para alojarnos. Lo que pasa si es que en que, Pontones... Si no queremos ir a pie, porque tú me estás planteando una ruta de... ¿Cuántos días dura esta ruta? No, si queremos eh, salir desde guardamar 20, eh, En 20 días... A unos 20 kilómetros al día, más o menos, porque luego también hay que ver si vas a acampar, si claro. vas a dormir en casa rural o en hotel, eh, ya distribuirte tú los kilómetros. Claro. Que 20... puedes hacerlo de las dos formas, las acampadas y los hoteles. Bueno, eh, hay campings. Eh, luego lo otro, acampar en el monte, como se dice acampar, no, no se puede. No vale. se puede, puedes tratar de pernoctar o de pedir algún autorización a algún vecino que te deje en su en su parcela o uh -huh. en su campo de cultivo, tratar de pernoctar, pero Bien. acampar, propiamente dicho, solo en campings. Pues Nacho Redondo, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana a la naturaleza que nos está esperando y que supongo que, que se está recuperando en este año 2020. Sí, ya hemos visto las fotos, de, por poco. ejemplo, de Venecia, que ha sido, vamos, espectacular. <ríe> Así que cuando volvamos a poder salir de nuestros territorios, Pues esta es una buena oferta para disfrutar del medio ambiente. Es muy bonito, es Pero muy bonito. también con responsabilidad, ya que nos convertimos en responsables para frenar los contagios de esta pandemia, convirtámonos también en responsables para frenar ese cambio climático, Perfecto, que tanto sí, sí, sí, amenaza por supuesto. nuestros entornos, bellísimos entornos naturales que tenemos en esta península. Muchísimas gracias, Nacho. A vosotros. Eh, ¿Cómo vas a pasar las navidades? Pues, Porque eh, aquí en el territorio valenciano también hay mucha ruta. ¿eh? Hombre, aquí en el territorio valenciano estoy terminando ahora una, un sendero de gran recorrido que cruza toda la provincia, que ya os presentaré eh, En, enero, en eh, enero. Puede ser que en enero. ¿Vale? Depende de lo que corra estos, <risa> estos días. Bueno, pues te dejo que elijas la próxima ruta. No te la voy a imponer. La eliges tú, la que puedas tener preparada para el próximo mes de enero. Eso sí, te aconsejo... ...que elijas algo de la Comunidad Valenciana... ...porque sí, estamos cerrados todavía... Podemos, ...podemos irnos en, en Castellón... ...hemos hecho hemos hecho casi todas... Uh -huh. to ...casi todos los senderos de gran recorrido... ...entonces podemos hablar de, de aquella zona... ...que es uh -huh. espectacular... ...y eh, por supuesto que están todas las rutas... ...bien especificadas en vuestra web... ...están todas bien especificadas... Eh, ...hay que destacar que somos voluntarios... ...entonces también podemos cometer... ...algún error y cosas uh -huh. así... Y, ...pero y yo insisto... ...en que la gente se ponga en contacto con nosotros... ...y nosotros les ofrecemos toda la información... ...si en la web no la han encontrado... Eh, y o, ponerse... tienen, o, tienen, ...o les genera algún tipo de duda... ...se ponen en contacto y... ...y para ello, eh, ¿cuál es la dirección que tienen que...? ...en senderosgr.es ...pues ya lo, lo saben ustedes... ...Nacho Redondo, muchísimas gracias... ...a vosotros... ...que tengamos un mejor año... <risa> ...esperemos, sí, sí... ...101.4...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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Quedan nueve minutos para llegar a las diez de la mañana y antes de esa tertulia deportiva donde hablaremos con Paco Gómez y José Antonio González de esa derrota del Elche Club de Fútbol contra el Atlético vamos a continuar con las entrevistas que tenemos programadas y con un tema totalmente diferente al fútbol Vamos a hablar de cine, concretamente... ...del cine de principios del pasado siglo... ...porque un trocito de ese cine... ...nos lo ha traído al centro de la ciudad... ...el Museo de Espursol, ...con la exposición que se inauguró la pasada semana... ...en el Centro Cultural de Las Clarisas... ...y que ustedes pueden visitar... ...hasta el próximo mes de enero... ...pues bien, para hablar de esa exposición... ...y de lo que podemos encontrar en ella... ...tenemos con nosotros hoy... ...al otro lado del hilo telefónico... ...a uno de los comisarios... de ...la exposición de carteles de cine antiguo... ...él es Borja Guilló del Museo de Pusol... ...muy buenos días Borja. Hola, muy buenos días Romarín. Antes que nada esta exposición... ...detrás de esta exposición hay mucha más gente... Eh, ...estas eh, son dos comisarios los que hay... ...y luego está el director del Museo de Pusol... ...ha sido un trabajo que supongo... Eh, ...que como en todos los trabajos... Eh, han, ...habéis tenido pues... Eh, Bastante dedicación y esfuerzo para conseguir lo que podemos ver hasta el 31 de enero en el centro de Las Clarisas. Eh, Borja, ¿qué podemos ver? Pues tenemos una exposición de cartelería cinematográfica de principios del siglo XX, de los años 20, años 30 aproximadamente. Y el visitante puede encontrar eh, un estudio, un pequeño estudio sobre la cartelería, sobre su evolución estética. Y, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y otro apartado dedicado a las estrellas españolas del momento. Son pequeñas pinceladas eh, rescatando eh, esa, esa figura del, del cartelista tan poco reconocido a lo largo de, de la historia de la historia del arte. Antes de hablar precisamente de esa evolución estética y de las estrellas del momento, Borja, eh, es una treintena de una treintena de carteles eh, originales los que exponéis en el centro de las Clarisas. Esos carteles, sí. ¿de dónde son? Eh, ¿Y cuánto tiempo sí. los lleváis eh, vosotros custodiando en el almacén uh -huh. o en la sala de exposiciones del Museo de Pusol? Uh -huh. Pues es una cartelería que el Museo de Pusol eh, Eh, recogió de, del Gran Teatro, me imagino que antes de la remodelación, yo no, no estaba en, a, en aquella época, eh, antes de la remodelación, las finales de los años 90, y la, los custodias desde ese momento, eh, siempre esperando el momento para poder exponerlos, y bueno ha llegado la oportunidad también gracias a, a la colaboración del ayuntamiento y, y la sesión de la sala para, para que todos los felicitanos y felicitanas puedan disfrutar de ellos. Y en esos carteles, entonces, solo está el Gran Teatro, lo que fue el cine cursal de principios del siglo XX. Bueno, el Museo de Pusol, eh, entre sus fondos, cuenta con más, con más cartelería de, de, de otros cines, del Cine Altamira, de, de, de, el, de, otro, de otros cines, incluso de cines eh, de las pedanías. Pero sí que es cierto que la gran mayoría de estos carteles de los años 20, años 30... Eh, ...pertenecieron a la época de, de, del gran teatro, de cuando se llamaba Cursal, antes, antes de la guerra... ...y luego el nombre ya se cambió pero la gran mayoría pertenecieron a, al Gran Teatro, que bueno, este año celebramos su centenario, así que creo que ha sido muy acertada esta exposición. Y desde luego es un, un tesoro que tenían. ¿Estos carteles estaban en el almacén o los teníais expuestos, concretamente los que habéis seleccionado para el Centro Cultural de las, de las Clarisas? ¿O los tenéis expuestos todo el año en el Museo de Pusol? No, es, ten, algunos sí que teníamos expuesto, pero en, digamos en instalaciones... ...privadas o en interiores que, que no eran visitables... ...pero bueno, nosotros lo que intentamos siempre... ...es intentar renovar en cuanto a exposiciones... ...y siempre intentar sacar del almacén... ...que las donaciones vayan eh, moviéndose... ...que no sean simples objetos... ...que duerman siempre en un almacén... ...siempre intentamos ir sacando... ...y estos carteles llevaban mucho tiempo eh, que, que no salían... ...entonces eh, pues me nos parecía una oportunidad perfecta... ...y dado que ahora también es Navidad... Eh, ...pues una exposición muy, muy vistosa para, para la ciudad. Además de los contenidos de estos carteles... Eh, ...entonces eh, quien visite esta exposición que ustedes han construido... ...en el centro de Las Clarisas... ...también puede añorar esos cines que se perdieron... Eh, ...¿qué cines aparte del Cursal podemos eh, recordar... ...mientras paseamos por la exposición? <risa> pues podemos recordar todo todo todo aquel primer momento en cuanto a apertura de cines, el cine Coliseo, que fue también de lo, de estos primeros de estos primeros cines que abrió, eh, a continuación el cine de Torrellano, uno de es el cine más antiguo de de todas las pedanías, un cine que data de finales de los años 20. Y a continuación Ya vinieron posteriormente el Cine Ideal también, el primer cine de barrio en la ciudad, que como todos sabéis estaba situado junto, junto a la pasarela. Y otro, otra serie de cines también, como digo, en las propias pedanías. Muchas pedanías contaban no solo con uno, sino con dos cines, como es el caso de La Olla o el caso de Las Vallas. Tenemos una serie de colecciones también de programas de mano dedicados a, a, a todos estos cines, no solo a cartelería los programas de mano, como sabéis, eran pequeños folletitos que se entregaban en, en la puerta del cine para, para anunciar también la película. Entonces, también, además de los carteles, pueden ver esos programas de mano y pueden ver la, la variedad de cines de, de, que, que estaban en la ciudad durante, durante estos primeros estas primeras décadas del siglo XX. Una explosión, desde luego. ¿El cine coliseo dónde estaba? El cine coliseo estaba en la corredora ...estaba situado... Bien, pues vamos a hablar ahora... ...de esos programas de mano... ...y de esa publicidad cinematográfica... ...¿cómo era? ¿Cómo... ¿Qué estética es la que vemos en los carteles? Sí, pues encontramos... ...bueno, me voy a basar un poquito en la exposición... ...nosotros comenzamos en los años 20... ...en los años 20 vemos un, un cartelismo... ...muy arraigado a, a una de las artes más plásticas... ...del momento, a la pintura... ...a todo lo que estaba ocurriendo también a finales del 19, ...entonces es una estética bastante sobria... Eh, ...encontramos eh, fotogramas representados de la película... ...con un simple título informativo del nombre de la película... ...sin embargo es en los años 30... ...cuando digamos el cartelismo evoluciona y, y se desarrolla... ...y eh, empezamos a ver un cartelismo eh, donde, sobre todo en Hollywood... ...a principios de los 30, como comento... ...donde ya se condensa dentro del cartel todo el esplendor de la película... ...y todo lo que los elementos más interesantes, digamos que todo ese sueño americano... ...que nos vende Hollywood, se condensa dentro del cartel... ...y lo podemos encontrar con los rostros de las estrellas en primer plano... ...podemos encontrar esos, alguna escena de, de, de acción o, o, o personajes secundarios en el fondo pero siempre basándose en el género en el que en el género propio de la película es decir si encontramos una película musical pues podemos encontrar un fondo con bailarinas o notas musicales siempre el cartel es como eh, la página de presentación de la película que vamos a ver y ese es el objetivo que se tenía el cartel hacía que entrases en esas salas o sea que se repite un poco el patrón en, cu en cuestión de género o sea, si es una película del oeste los vaqueros si es de amor el protagonista besando a la protagonista si es de miedo algo oscuro y terrorífico se, se, se, se, puede haber un patrón ¿no? para, para esa publicidad Sí sí por supuesto o sea hemos no hemos hecho un análisis a fondo pero sí que hemos cogido una serie de carteles que responden al mismo género, Y hemos visto esos elementos que tienen en común, como comentaba en el cine negro, por ejemplo, pues siempre grandes rostros, siempre algún arma, pues los elementos propios del género que, digamos, representan al género y que sean fácilmente reconocibles por un público que tiene que saber lo que va a ver. ¿Y, y, y ¿qué, estrellas, qué, qué estrellas, qué rostros son los que se repiten en los carteles? ¿Hay estrellas españolas de principios de siglo? Sí americanas... Sí, sí, sí, sí claro, eh, tenemos grandes estrellas del momento eh, quizá allí no tenemos un rostro de alguna estrella española nunca cartel cinematográfico como tal, pero muchas de estas estrellas igualmente son estrellas que a día de hoy no son desconocidas en su momento fueron muy, muy grandes, todo el mundo las conocía, pero a día de hoy son estrellas un poco más desconocidas en cuanto a nivel español, pues podríamos nombrar una lista aquí de grandes estrellas, pero en cuanto a rostros como tal, ya le digo, a principio de esta, de esta época, el rostro en, en aquella época de esos años 20, no era un Eso ya se produce en el Hollywood de los 30 y a nivel España no, no, no se produce hasta décadas posteriores. Eh, Borja, ¿y cuál es el cartel más antiguo? Sí, el cartel más antiguo es eh, Trevail, Trabajo, una película francesa, ...de 1920... ...y es un cartel muy interesante... ...porque es un cartel que está basado en una técnica... ...que es la litografía... Eh, ...el grabado... ...entonces es un cartel que... Eh, su, ...la propia técnica... Eh, ...produce que se... ...se asemeja más al dibujo... ...es pare un dibujo coloreado... ...no es tan cercano a la pintura... ...sino más cercano al dibujo... ...entonces se ve... esa Ese pozo que aún nos deja del siglo XIX, de esas litografías que anunciaban productos o del de cartelismo de propaganda, de, de, bueno, de, de política. Entonces, es un cartel muy interesante y muy reconocible. Además, se nota que, que, que es anterior a, lo, a los otros que se exponen. Pues muchísimas gracias, Borja y yo, por explicarnos esta exposición y sobre todo saber dónde están las joyas para sacar mejor provecho a este recorrido. Una exposición que continuará hasta el 31 de enero, ¿no? Correcto. Pueden ir a visitarla de martes a sábado de 10 a 2 y de, 5, o sea, y de 3 a 6 y los domingos de 10 a 2. Los lunes permanecería cerrada. Pues hay que agradecer, evidentemente, al trabajo de todos los que formáis parte de este museo, de este centro cultural, que es el Museo Escolar de Pusol. Gracias, Borja. Gracias a vosotros. 101.4 tele -Elch, Radio Marca.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 Pues pasan cuatro minutos de las 10 de la mañana y ya tenemos, hoy es lunes, y ya tenemos preparada a nuestros participantes en la tertulia de hoy. Tenemos con nosotros al director de esta casa, Paco Gómez, a quien damos la bienvenida. Paco, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Y junto a Paco Gómez, José Antonio González, muy buenos días. José. Muy buenos días, Ros. Bien, pues comenzamos la semana de Navidad, ¿no? Con las mejores noticias para el Elche y Club de Fútbol, Paco. ¿Estamos en números rojos? Mm, bueno, eh, casi, porque el Elche ha bajado varios puestos, ahora mismo ya es decimosexto. Está en puntos de descenso, ese colchón de tres puntos que tenía... Eh, lo ha liquidado y, claro, son siete semanas ya sin ganar, dos consecutivas perdiendo y, evidentemente, la ventaja que tenía la ha perdido. Ahora mismo ya está en puntos de descenso que no en puestos, eh, es decir, eh, si ahora mismo acabase la liga, el Elche se salvaría, pero con unas dificultades enormes porque, como digo, está con los mismos puntos que el Valladolid, que es el que abre la zona de descenso, 14 puntos el Elche y 14 el Valladolid. Pero es que no hay tiempo para lamentaciones, porque mañana está el partido más importante de los eh, 13 que ha disputado hasta el momento, de los 12 que ha disputado el Elche Club de Fútbol. Mañana el Elche juega contra Osasuna, que es el colista, y esa sí es una verdadera final para los hombres de Jorge Almirón. Lo del sábado en el Wanda Metropolitano, pues, fue cumplirse la más pura de las lógicas de cada 10 partidos, el Atlético de Madrid te va a ganar nueve y medio y el sábado no se dio ese, esa media posibilidad de milagro. ¿no? El Atlético de Madrid yo creo que sin despeinarse hizo un partido, no voy a decir cómodo, pero tampoco fue muy muy exigido. El Elche le aguantó hasta el minuto 40, bien defendido, pero sin cruzar el mediocampo, sin crear oportunidades de gol. Y claro, cuando te enfrentas al equipo que menos gol encaja que es el líder de la categoría, que puede ganar la Liga, que juega a ganar la Champions, que juega a ganar la Copa del Rey, y tú eres el equipo con menos gol, que menos te acerca a la portería, lo normal es perder. Bueno, pues en el minuto 40 llegó el gol de Luis Suárez. Claro, el Atlético de Madrid tiene jugadorazos que el Elche no puede permitirse ni en pintura. Lu eh, Luis Suárez, ex del Barça, ex del Liverpool, pues eh, ya es uno de los pichichis de la Liga. Tienen a jo Joao Félix, el portugués, la estrella emergente portuguesa que costó 130 millones de euros solo ese futbolista hace un par de años. Bueno, el Elche tiene un presupuesto de 34. Con esto no estoy justificando, pero sí estoy dejando claro que meterle mano a este Atlético de Madrid, que lo ha ganado prácticamente todo en su estadio, era muy difícil. Eh, cuando en el segundo tiempo llegó el segundo de Luis Suárez en el 58, pues yo creo que casi todos ya cerramos el chiringuito y dábamos por perdido el partido, pero se abrió la luz eh, casi... Obra el milagro, Lucas Boyé tras un saque de esquina, marca en el minuto 62 el 2 a 1 y a partir de ahí el Elche tiene 15 minutos que son los mejores. en eh, Botella al Atlético de Madrid que se conforma con el 2 a 1, eh, tuvo el propio Lucas Boyé una oportunidad, exigió una gran parada. ...del mejor portero en los últimos años de la Liga... ...de Llano Black, el esloveno... ...y esos 15 minutos nos hicieron albergar esperanzas... ...pero luego un error eh, grosero del árbitro... ...pitando un penalti mm, sobre Diego Costa... ...yo he visto, he leído... ...todos los compañeros de los medios de comunicación... ...no me hacía falta leerlos y verlos... ...pero los he leído y he visto... ...y he escuchado y todos piensan lo mismo que nosotros, no fue penalti, esa, esa acción no puede ser eh, pitada como penalti y lo peor es que si el árbitro la pita, el VAR no entra a juzgarla. Ahí yo creo que hay temor por parte del VAR de volver a desacreditar al árbitro porque ya lo había desacreditado eh, en el arranque de partido, volvió a pitar un penalti a favor del Atlético de Madrid y el VAR ahí anuló, abortó ese penalti. Bueno, pues en esta ocasión sí lo dio, insisto, fue... Un penalti inexistente y ahí se acabó el partido con el gol de, de Diego Costa. Bueno, este es un poco ya. El, el resumen para el que no viese el sí. partido de un encuentro que lo normal era perderlo. Pero hay algo importante que has dicho. 15 minutos de buen juego es el que se vio cuando estábamos eh, cuando Lucas Boyé eh, marcó el, el gol. Sí. Eh, en esos 15 minutos de buen juego, ¿qué cambió? Pues... pues yo... Sí, sí, José, José. No, Paco, yo creo que fue la mentalidad del equipo, ¿no? Porque realmente al descanso es verdad que Almirón movió el banquillo. Los jugadores que entraron, el lateral zurdo Sánchez Miño y, y el extremo Rigoni, tampoco cambiaron mucho los derroteros por los que transcurría el partido. Yo creo que fue más un cambio mental de un Elche que. Eh, que ya se vio con todo perdido, con ese 2-0, y que en una acción a balón parado pues, consiguió sacar eh, petróleo. Ahí es verdad que cuando recortó distancias el conjunto franjiverde eh, sí que sintió, eh, sintió esa confianza de decir, bueno, podemos hacerle daño al líder, ¿no? Un Atlético de Madrid que, como ha dicho Paco, pues... Eh, tampoco se mostró muy ambicioso a lo largo del encuentro. En cuanto marcó el primero eh, y luego ya con el 2-1, pues casi casi que estaba guardando la ropa, ¿no? Con los cambios de su entrenador, que no paraba de meter eh, futbolistas de corte defensivo. No sé qué crees tú, Paco. Yo yo creo estoy contigo, pero añadiría oh, cambio de mentalidad en los dos equipos. Cuando el Atlético de Madrid marca el 2-0, se conforma, se echa atrás. Y el Elche, al contrario, ya con todo perdido, da un paso al frente. Por eso el Elche tiene buenos 15 minutos. Por eso cuando marca Lucas boyer el 2-1 al Atlético de Madrid le entran los miedos que por mucho líder que sea y por mucho que aspire a Liga, Champions y Copa del Rey Es un equipo eh, que no acaba de tener esa mentalidad de equipo grande. Un equipo grande marcando el 2-0 a 0, sigue marcando goles porque se ve muy superior al Elche o superior El Atlético de Madrid. Es otro equipo, es un equipo de autor del Cholo Simeone que es conformista, que cuando marca uno se conforma. Y cuando eh, marcó Lucas Boyer el 2-1, a 1, el Atlético de Madrid dio un paso atrás, le entraron los miedos, pensó que le podían empatar y por eso el Elche... Tuvo la opción durante esos 15 minutos, jugó el mejor partido posible de empatar. Alguien dirá, ¿y por qué no hizo eso desde el principio? Pues porque el Atlético de Madrid no te deja. Porque el Atlético de Madrid cuando va a empate te quiere ganar. Y cuando el Atlético de Madrid te quiere ganar, lo normal es que te gane. Pero yo sí que... Eh... No, no diría criticaría, pero sí pediría al Mirón, sobre todo, que la mentalidad, ya que ese partido de salida casi casi todo el mundo te lo da por perdido, que fueses valiente desde el primer minuto. Eh, es claro. decir, sí es cierto que salía jugando desde atrás, sí es cierto que demostró personalidad, pero hasta el medio campo. En el medio campo ya se le fundían los plomos al equipo. Eh, eh, eh, Yo por creo eso, que porque también enfrente claro. veían el escudo del Atlético de Madrid. No, pero también eh, es que es importante porque llevas, Paco, tú y José Antonio, lleváis semanas diciendo eh, o haciendo ese reproche al Mirón que está construyendo un equipo demasiado defensivo, está fallando en la delantera, no es ofensivo y cuando lo es, pues eh, lo demostró, puede hacer un buen juego. Por eso te digo que al Mirón después de este partido... ¿Dijo de cambiar su táctica? ¿Creéis vosotros que ese once titular con el que, José Antonio, te lo pregunto a ti, con el que Almirón sale cada, cada partido, puede cambiar mañana? Eh, yo creo que algún cambio va a haber, sobre todo porque nos sorprendió el pasado sábado, por ejemplo, en el centro de la defensa eh, le dio la titularidad a un futbolista del filial, al central del Elicitano John, que tres días antes... ...había debutado con el primer equipo en Copa del Rey... Eh, ...para este partido tenía disponible... ...al central suplente esta temporada... ...que está siendo Dani Calvo... ...después explicó el técnico Jorge Almirón... ...en rueda de prensa... ...que, que estaba reservando al central oscense... ...porque como el gaditano Diego González... ...que también juega en esa posición... Eh, ...no pudo jugar el partido en el Wanda... ...por molestias musculares... ...no quería perder... ...a uno de los dos centrales... ...que pueden actuar de titular... ...en un partido tan importante... ...como es el de mañana... ...ante un rival directo... ...el colista de primera Osasuna... Eh, respecto al planteamiento inicial eh, bueno, a mí, dentro de lo que cabe la alineación me gustó porque mantuvo la línea de cuatro defensas atrás eh, metió en el centro del campo como novedad a Raúl Guti, que está siendo uno de los futbolistas que está llamado a ser importante y que semana sí semana no, pues ahí va intercambiando titularidades con suplencias eh, arriba estuvo el argentino Lucas Boyé que una vez más pues prácticamente iba solo a la guerra y dejó buenos detalles, marcó ese tercer gol de la temporada y ya es el máximo ...anotador eh, este curso del Elche Club de Fútbol... Eh, ...Planteamientos defensivos de Almirón... Eh, ...respecto a la alineación no lo creo ¿no?... ...pero es verdad lo que ha dicho Paco... ...que el Elche... Eh, ...es muy valiente, tiene mucha personalidad... ...a la hora de sacar la pelota desde atrás... ...arriesgando muchísimo ante un equipo... ...el Atlético de Madrid con jugadores que te presionan muy bien... ...pero es verdad que se llegaba a esa zona divisoria... ...de los dos campos y al equipo le faltaba... ...la confianza suficiente de intentarlo... ...había mucha, mucho miedo a las pérdidas... Eh, ...claro, en este partido pues una vez más... Eh, ...tiene esa coartada, ¿no?... ...de decir, bueno, es que estamos jugando contra el líder en casa... Eh, ...en el Wanda Metropolitano... ...contra todo un Atlético de Madrid... Pero ahora es cierto que le viene Osasuna, un equipo que también está en una grave crisis de resultados, que le pasa lo mismo que a Leche, que no gana desde hace siete jornadas y que ha encadenado cuatro derrotas seguidas, juega en el Martínez Valero y ahí es momento ya de que Leche el dé un paso al frente y de que, y de que intente ganar ese partido, además eh, generando buenas oportunidades de, de para marcar gol porque es uno de los déficits que tiene el equipo este año, que, que apenas claro. genera ocasiones. Paco, eh, Almirón dio pistas sobre lo que el once titular que sacará mañana frente a la Osasuna o vosotros consideráis que, que va a cambiar un poco el juego, porque Almirón también se puede eh, jugar su continuidad. No creo, no creo porque eh, está un poco en... Digamos que en el camino pensado a principio de temporada, es decir, el hábitat natural del Elche es donde está ahora, rozando o en puestos de descenso, por presupuesto el más pequeño de la categoría, un equipo que llegó el último, que se hizo deprisa y corriendo y que todavía no se han adaptado muchos de los nuevos fichajes, este es el hábitat natural, lo que pasa es que bueno, nos hemos acostumbrado a cambiar y ahora las lentejas nos parecen poco. Pero no, primero, no creo que peligre a menos que pierda tres o cuatro partidos. No olvidemos que Almirón es representado del dueño, de cristian Bragarnik. Por tanto, vamos ya tendría que perder muchos partidos y verse con un Elche muy abajo para que lo, lo echase. Dicho esto, yo creo que mañana va a haber pocos cambios. Quitará a John el canterano y meterá o a Diego González eh, si es que está bien, o a Josema lo pondrá en su sitio, que está jugando el lateral zurdo y meterá a Sánchez Miño. o meterá a Dani Calvo, pero vamos Eh, ...y luego arriba mmm, pocos movimientos... ...yo creo que al leche no hay que medirlo por el partido contra el Atlético de Madrid... ...ese es un partido donde se podía perder... E, ...e incluso estoy de acuerdo con José Antonio... ...no es que Almirón hiciese un planteamiento defensivo... ...la alineación estuvo bien... ...jugadores de, de toque, de, de calidad para sacar el balón... ...el problema es que cuando llega al medio campo... Eh, ...se le funden los plomos... ...seguramente porque enfrente tenía al equipo más difícil de batir... ...como es el Atlético de Madrid... Pero mañana no le vale esa excusa. Mañana eh, tiene que encontrar la fórmula para que el equipo sea ofensivo de verdad, sea alegre en el fútbol, eh, sea incisivo, sea vertical. Eh, no le vale con el empate. Aunque luego, pues si hay un empate, nos tengamos que conformar. Mañana tiene que ganar. Es un paso gigantesco el que mañana podría dar porque se trata de un rival directo. Porque además ganar supondría... Eh, despejar ya las dudas de los viejos fantasmas de que si nos metemos en descenso, porque si mañana el Elche pierde, el Elche se va a meter en descenso esta, esta jornada y sería muy duro porque luego recibes al Real Madrid como para eh, pensar que lo normal es ganarle es decir, que mañana es un partido absolutamente clave a lo largo de la temporada este es el tipo de partidos contra un rival directo, colista, que llega a tu casa en plena crisis, aunque tú también lo estás ese partido hay que sacarlo, sea como sea, me parece una finalísima para el Elche. Tak. Almirón ah, hizo declaraciones, ¿no?, José Antonio, ayer eh, y se le preguntó por lo que va a pasar eh, contra el rival de mañana, supongo. Bueno, sí, eso se le preguntará hoy, cuando ah. ofrezca la rueda de prensa previa al partido de mañana, a partir de las doce y media. Y respecto a las explicaciones que dio después del partido en el Wanda Metropolitano, pues eh, sobre todo destacó que la decisión eh, del penalti, que señaló el árbitro en la segunda parte, cambió totalmente el partido, que fue determinante... Eh, y sobre todo puso en valor pues, eh, el buen partido que hizo su equipo contra un equipo eh, como él dice, con mucha jerarquía. Eh, dice que el primer tiempo fue bastante parejo, que a pesar de que Leche no generó ninguna ocasión de peligro, ni siquiera pasó del medio campo que el Atlético tampoco generó demasiadas oportunidades para marcar gol más allá del tanto de Luis Suárez y respecto a la segunda mitad, pues eh, sí que reconoció que a todos nos gustaría que Leche juegue así siempre, pero que, que no es fácil porque, bueno, los también juegan y, y, y en este caso había mucho potencial en el atlético eh, Es evidente que el déficit está en los delanteros. Vimos eh, contra el en de Madrid un buen Lucas boyer Supongo que para vosotros eh, fue el jugador destacado junto a Edgar Abadía. ¿Pero qué me decís mañana? ¿Mañana habrá delanteros eh, al Nino, a Nino? ¿Se le dará alguna oportunidad, eh, Paco? Bueno, eh, el otro día nos sorprendió sacando a Nino en los últimos 15 minutos. Eh, ya es un paso al frente. Está claro que eh, tras el partido de Copa del Rey parece que algo ha cambiado. En el partido de Copa del Rey eh, jugaron todos los suplentes, excepto con E, el jugador cedido del Pic de León, que desde luego no cuenta para nada para Almirón. Y ya se pudo ver que hombres como eh, Nino, eh, Víctor, Rigoni, en Luismi eh, están llamando a las puertas de, de Almirón, sino de la titularidad, sí de que les dé más participación y más minutos. Yo creo que a partir de ahora Nino va a tener algo más de protagonismo. Digo algo más porque no me acabo de fiar mucho. ¿no? Eh, la gran duda y la gran pesadilla es la de Guido Carrillo. Este futbolista vino para ser el delantero goleador del Elche Club de Fútbol. Cuando digo goleador no hablo de que marque 20 o 25 goles porque esto es el Elche y, y esto es primera. Pero sí por lo menos que marcase sus 10 12 goles. Y el problema de este jugador es que lleva lesionado desde que llegó. Entonces, claro, el Elche está teniendo el hándicap de que... Para mí siempre hay dos posiciones importantísimas, son las clave, el portero y el delantero. Si tú tienes un gran portero y un delantero que mete goles, tienes el 50% de la permanencia conseguida. Tenemos al gran portero, a Edgar Badía, pero no tenemos a ese delantero. O para ser más exactos, no tenemos al que esperábamos, que era Guido Carrillo, que debía ser el 9 del Elche. Hemos encontrado a Lucas Boyer que no es un delantero centro, pero que nos está, digamos, salvando un poco los muebles, aunque el gol del otro día no sirvió para sumar. Yo creo que mañana mmm, no creo que llegue Guido Carrillo y si llega este será para estar en el banquillo. Creo que va a, a mover poco en la parte de arriba. Nino podría tener alguna oportunidad, pero creo que mediada la segunda parte. Y lo que hay que tener en cuenta es que el Elche no tiene un problema hoy por hoy de delanteros. Tiene un problema de juego ofensivo es decir, tú puedes tener a los mejores delanteros del mundo, que si no le llegan balones es dificilísimo que el Elche marque gol, como si tienes a Messi arriba si no le llega un balón, es muy es muy difícil y lo que está haciendo Lucas Boyer es sobresaliente porque de dos que le llegan marca uno y medio, entonces el problema del Elche es generar fútbol ofensivo, crear ocasiones de gol, llegar siete ocho veces a la portería contraria, que es lo que hacen todos los rivales, el Elche llega una o dos. Entonces, claro, así claro. es dificilísimo ganar partidos. Creo que estás eh, definiendo a Nino. Nino era el creador de oportunidades en la anterior etapa. Sí, eh, bueno, eh, ¿me el, oyes? El, sí, sí, te oigo perfectamente, Paco. En, ah, esos, vale. en esos 15 minutos que jugó Nino contra el Athletic, ¿se demostró lo que vale? Claro que se demostró, porque Nino ahora ya con, conforme han ido pasando los años, ya ha ido cumpliendo años y ya está en 40, eh, claro, ha perdido algunas cosas, sobre todo ha perdido la velocidad, pero con su gran calidad y experiencia ha encontrado otras, que es a retrasar su posición y se ha convertido en ese eje. Eh, central en la media punta, ese desatascador, ese hombre que te da un pase en condiciones, ese futbolista que te da ventaja eh, dándote esa asistencia. Entonces, Nino por ejemplo, el otro día, qué casualidad Copa del Rey, eh, el primer gol para desatascar el partido en Buñol cuando ibas perdiendo 1-0, ¿quién lo marca? Nino el otro día, saca a Nino en el segundo tiempo y los mejores minutos coinciden con la presencia de Nino. Algo tendrá este chico, ¿no? Yo creo que no tenemos que descubrirlo, pero sí tendría que eh, Almirón tener un poquito más de miramiento, de tacto con una leyenda. Que además no pedimos que le estén eh, regalando minutos. Porque sí, es que creo que sinceramente se los está ganando. Entonces, si no tienes a Guido Carrillo, bueno, pues tienes a Nino, tienes a Víctor. Jugadores que te mejoran, desde mi punto de vista, las prestaciones del equipo. Porque hay jugadores que han venido este año que no te están mejorando las prestaciones. Pues chico, utiliza a los que sí Eh, cada vez que lo sacas con cuenta gotas, se está demostrando que sí te mejoran esas prestaciones. Pues es algo evidente, así lo ve Paco Gómez. José Antonio, ¿lo ves tú también así? Porque al mirón no lo ves. Sí, de hecho, bueno, después del partido contra el Atlético de Madrid, un compañero le, le preguntó si, a Almirón si no creía que, que introduciendo en el equipo pues a un futbolista del perfil de Nino no, ese segundo delantero, ese mediapunta punta eh, con calidad, que sabe dar eh, pases entre líneas, aguantar la pelota descargar, eh, no funcionaría mejor el equipo y bueno, pues el técnico argentino volvió a marcharse por las ramas, no, esquivó un poco la, la pregunta Está claro que yo creo que Almirón, o por lo menos Nino no es el tipo de futbolista en ataque que le gusta al Mirón, es pequeñito, eh, yo yo creo que a él le gustan más los futbolistas más físicos, eh, como por ejemplo Peremilla, que por cierto se quedó sin jugar ni un solo minuto en el Wanda, quizás lo, lo estaba reservando para el partido de mañana contra Osasuna, eh, pero yo creo que sí, que Nino y, y también Víctor Rodríguez pues son futbolistas muy apro muy aprovechables para, para el Elche Club de fútbol, claro. Pues Paco, eh, no hay mucho más tiempo. Hoy lunes, jornada supongo dura para vosotros porque si ha dicho José Antonio que hay rueda de prensa y mañana ya hay partido, que sí. no descansáis eh, en el a todo gol. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes preparado para hoy Paco? Bueno, bueno, hoy en el Chen Punta tendremos la habitual tertulia hablando un poco de lo del Atlético de Madrid y un mucho de... La finalísima que tiene el Elche mañana. Eh, bueno, pues hoy habla eh, Jorge, perdón, sí, Jorge Almirón, el técnico del Elche Club de Fútbol. Y hoy en A Todo Gol, como nos, se nos junta un, un post partido con un pre partido, pues vamos a hacer un, un A Todo Gol muy dinámico, pues lógicamente con todo lo que sucedió en la jornada, eh, con las voces de los protagonistas, pero también con la rueda de prensa de hoy de Jorge Almirón y hablando del partido de mañana, porque claro, es que mañana es un partido mmm, no sé si durísimo y, y dificilísimo. Ojalá que no, que no lo sea tanto, pero muy, muy importante. No voy a decir que es trascendental, que es una final, que si pierde ya desciende. No, ni mucho menos. Y si ganas tampoco te salvas. Pero mm, ganar mañana es un paso de gigante por lo que conllevaría. No solo ya clasificatoriamente, sino romper con dos meses sin ganar, eh, ahuyentar los fantasmas, evitar que suenen ya las alarmas, porque perder contra el Atlético de Madrid todo el mundo lo asume, incluso se asume antes de jugar. Pero hacerlo mañana contra Usasuna sería durísimo y empezaríamos a pensar ya en que este equipo va desbocado hacia abajo. No es ni una cosa ni la otra, se gane o se pierda, pero hay una enorme diferencia mañana entre ganar o no hacerlo. Muchísima presión y esto evidentemente no va a ayudar al equipo José Antonio, ¿verdad? Eh, bueno, pero es que al final se está cumpliendo la lógica, ¿no? Era muy bonito, hay que recordar que este Elche de Jorge Almirón eh, ha llegado a firmar esta temporada el mejor arranque en primera división de toda la historia del club. Lo que pasa que es lo que ha dicho Paco antes, nos hemos mal acostumbrado no a ver al equipo ilicitano ahí en mitad de la tabla con un colchón importante de puntos sobre la zona roja de la tabla, eh, pero esto es lo que hay. Al final el Elche ahora está en su hábitat natural, ya en esa parte baja de la tabla, y lo que tiene que hacer el equipo ilicitano es intentar sacar puntos contra los rivales directos que recordemos que el conjunto Franjiverde esta temporada todavía no ha perdido contra ningún rival directo, así que vamos a confiar. Sí, bien, pero no hay victorias, lleva mucho tiempo sin ganar. Paco, muchísimas gracias por participar en la tertulia, al igual que José Antonio y os dejo. A ti, Ross. Hasta luego. Hasta luego, para que continuéis con vuestro trabajo. Nosotros continuamos aquí ahora eh, siguiendo esta ronda de noticias después de la tertulia. 101.4 Tele-Elch Radio Marca En mármoles formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños...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 M2D, Constru Depot, Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroen, Carácter, Box Mecánica Reyes, AESEC, Vegar, Concesionario Oficial Mercedes benz Mercaria, Mercad Central de Elch, M Solers, El Hogar del Profesional, Grupo A, Paquito Rentacar, Talleres JJ Linero, Material Escano. Recuerda este martes desde las 5 de la tarde, Elche Osasuna con Marcador.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 Pues como hemos dicho, continuamos ahora con esta ronda de noticias después de la información deportiva que nos la ha ofrecido Paco Gómez y José Antonio González en la tertulia de los lunes. Son las 10 y 29 minutos, tenemos 12 grados y medio de temperatura y a Salvador Campello ya en nuestros estudios de el Radio Marca Salva. Muy buenos días. Muy buenos días, ross Hoy la atención está puesta en dos puntos de nuestro municipio. Uno está en el centro, en el mismo ayuntamiento, en el salón de plenos porque se está celebrando el Pleno Municipal de Diciembre que es en el que se aprueban Los presupuestos decimos que se aprueban porque el gobierno tiene mayoría entre PSOE y Compromís, con lo cual sacarán adelante las cuentas. Así que la atención está puesta en el debate porque ni Ciudadanos ni Ontiveros, el concejal no ha escrito, ha presentado ningún tipo de enmienda. Vox sí que lo ha hecho, ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos, aunque ha pedido perdón, Juan Antonio Alberdi, concejal de, de Vox, por no habérsela trabajado lo suficiente. Así, con esas palabras lo ha expresado y diciendo que no le parecen bien algunos gastos que incluyen ese presupuesto como pueda ser más partidas para carriles bici o seguir creando Esas plataformas únicas, peatonalizar, más zonas de Elche ha criticado esas acciones. Y ahora mismo está el Partido Popular presentando sus alegaciones, sus enmiendas a esos presupuestos. Por un lado ha presentado 99 enmiendas para puntos concretos del presupuesto y una a la totalidad porque dicen que no son reales y que no están bien elaborados. Está ahora mismo ese debate, por cierto, con un apunte porque la interventora municipal no está presente Físicamente en el Pleno lo hace a través de una pantalla de ordenador, igual que todos los concejales, salvo los portavoces, aunque la única persona que, no está física, que sí que está físicamente en el Pleno sin ser portavoz es la concejal de gestión tributaria, Patricia Macía, y ese cambio, el cambiar a la interventora por Patricia Macía, su presencialidad, es lo más criticado por el Partido Popular porque eh, creen, consideran que se ha hecho para las televisiones, para que las imágenes nosotros lo podamos sacar esta noche en el Telenit y darse el equipo de gobierno bastante bombo, con lo cual hasta en las formas está la crítica de la oposición en ese pleno que como decimos se está celebrando y si todo va según lo previsto sacarán adelante esas cuentas rechazando todas las enmiendas de la oposición. Bien, pues entonces estaremos atentos a ese debate. Ese es un foco, el del de, debate. Y el segundo foco que has dicho, la atención La hoy... atención la tenemos puesta en el aeropuerto de Elche porque hay tres vuelos programados de llegada desde el Reino Unido, desde Londres. Saben que sí. el espacio aéreo está cuestionado. En varios países europeos se ha cerrado eh, las conexiones con el Reino Unido tras detectarse esa nueva cepa del virus, que aunque no sea más mortal y no le resta eficacia a las vacunas que se van a empezar a poner en, en Europa a partir del de próximo domingo, pues sí que eh, es más rápido de propagarse, es decir, se contagia con, de una forma más, más veloz. Con lo cual, eh, estamos muy atentos a esa gente que llega hoy desde el Reino Unido porque, según nos comunican desde su delegación del gobierno, se van a ampliar los controles de seguridad en el aeropuerto de Elche para Saber si quienes llegan, llegan con una PCR negativa o no desde el Reino Unido. Ayer llegaron cinco vuelos, hoy hay previsto tres. Gran preocupación hay en Europa. Muchos países han suspendido, han cerrado el espacio aéreo. España no lo ha hecho, pero es verdad que han anunciado que refuerzan las PCRs a la espera de hoy mismo. Creo que hay cumbre. Hay reunión en la Unión Europea para ver cómo tienen que afrontar precisamente ese cierre de fronteras con Reino Unido sí, ante la, la nueva cepa la Unión Europea del, del virus. Es, me hace gracia porque estamos en una radio local y estamos hablando de la Unión Europea, pero, pero es, que es, afecta, es que nos afecta, es que nos afecta. Y la Unión Europea no va a decidirlo hasta que primero, a primera hora de esta mañana, están ya reunidos la Agencia de Salud Europea, apruebe la vacuna de Pfizer. Sí. Cuando aprueben la vacuna de Pfizer se reunirá el Consejo Eh, intercomunitario para a, a hablar de cómo va a ser el reparto de las vacunas y ahí se hablará Del cierre o no del espacio aéreo Así que puede ser que lo decidan a última hora de la mañana O primera de la tarde Y hasta entonces, pues como decimos Ya hay vuelos programados para que aterricen aquí en Elche Con lo cual nos afecta directamente sí. esa, esa decisión Y mucho eh, no, lo y, aparte que está por, ocurriendo, y aparte porque lo que hay mucha sí. gente que está volviendo de Londres Para las navidades Que conocemos eh, ilicitanos que están allí viviendo en Londres Y quieren venir aquí a Elche a pasar con sus familias Las navidades Y queremos saber cómo terminamos el 2020 Porque imagínate cómo lo estamos Terminando con una nueva cepa del coronavirus, que no sabemos lo que nos va a deparar en 2021. Yo, una cosa por tranquilizar a la audiencia, porque <ríe> perdemos aquí que, que, que, apocalípticos. Eh, no es la primera cepa que sale no, del virus, eh. o sea, el, el virus ha, eh, ha mutado muchísimo desde sí. el pasado mes de marzo que se descubrió, sí. muchísimo ha cambiado, se han descubierto varias cepas, de hecho hemos anunciado en las televisiones nacionales sí. que hay cepas incluso españolas de, del virus, el virus ha ido mutando, la única cuestión es que esta mutación, una de tantas, que se ha detectado en el Reino Unido, pues parece ser que se contagia de forma más rápido. Pero eh, insistimos, ni es más letal ni la vacuna va a ser menos eficaz contra esa, contra esa forma distinta del virus que tiene. ¿eh? Contra esa mutación. Pues, salva hay muchas más noticias, pero eso será a partir de la una. Sí, rápidamente no, el fin de sí. semana nos bueno. deja eh, La Palma Blanca en el Paseo sí. de la Estación, con éxito de visitantes que han pasado para ver esa exposición efímera que ha subvencionado la Diputación de Alicante para intentar salvar... ...al sector de la Palma Blanca... ...esas palmas ya se, ya han sido retiradas... ...los palmereros... ...qué lástima no. que esas palmas... ...no se hayan repartido entre la población... ...era muy difícil repartirlo... ...había mil palmas, ¿no?... ...entonces... Más de mil. ...perdón, había diez de mil, mil, mil, mil palmas... Más, sí, ...no, mil quinientas... ...se me ha ido un cero... ...hay diez mil palmas... A, a dos por familia, pues hubieran sido 5.000. Cinco 5.000 mil. Cinco mil personas no se pueden. O sea, este no, no es un claro. concierto de Rafael. No. Aquí no puede no conciertarse cinco 5.000 personas en el paseo de la estación para, para recibir las palmas. Con lo cual, esas palmas van a ser guardadas y ya veremos qué se hace con las palmas. No hay destino. No está confirmado que las vayan a quemar ya. No está confirmado tampoco que las vayan a utilizar para otra… Hay muchas propuestas en mm. cualquier caso. Lo importante ya se ha hecho, que era hacer esa exposición que, aunque fuese efímera, sirviese para recibir la subvención por parte de la Diputación y que el sector de la Palma Blanca pues, no pereciera después de este año que hemos tenido del 2020. Por supuesto y además sirve para promocionar por todo el mundo lo que es el CHEM tuvimos esa, esa iniciativa en el paseo de la estación tuvimos también el certamen de cantautores el certamen de cantautores, hemos tenido a Papá Noel en el Orde Bikes y continuará hasta el día 24, y tenemos... por cierto han instalado un buzón real al final de la corredora, justo en la casa de Santa, C Santa Cilia Eh, la bueno, antigua casa de Jorge Juan Exactamente, se le llama el Palacete de Jorge Juan con Corredora con Puente Ortiz Exactamente, ahí en ese palacete Está puesto ese, uh -huh. ese son real. real Para los Reyes Magos que adelantan Su llegada a Elche al 29 de diciembre Exactamente, y nada, poco a poco Pues ya todo preparado, por cierto Mañana tenemos el sorteo de la lotería Y estaremos muy atentos aquí En Tele Elche y Tele -Elche Radio En el 101.4 de la FM a si toca algún premio en Elche sí. Por, hoy, es, en por una... estadística va a ocurrir, ¿eh? Vale, espero eh, Lo necesitamos, necesitamos. En, en unos minutos vamos a hablar de, de ello Del sorteo del gordo de Navidad Con el responsable de la sede local De Loterías y Apuestas del Estado Aquí en Elche, Santiago del Pozo A ver qué nos cuenta cómo han ido las ventas Que seguro, seguro han descendido Porque quién se acuerda de comprar un décimo Con la que nos está cayendo Pues por estadística por estadística, <risas> Puede tocar algún premio en Elche Así que mañana lo contaremos en directo En tu programa y en el de Entre Amigos Pues sí, estaremos Estamos muy pendientes de ese sorteo extraordinario de Navidad... ...muchísimas gracias Salva... ...nos vemos a la una con toda sí, la información porque aquí... ...porque hay más, hay más, sí. en la página de sucesos también hay una operación... ...sí, una operación contra, contra, el, contra la marihuana... ...ni mar... y una también, una persecución que hubo este fin de semana... Sí. ...que acabó en la ladera del río... ...si quieren conocer todos los detalles o en nuestra web o a la una... ...aquí en el 101.4... ...pues ya ven ustedes que hay mucha información que dar... ...y vamos a terminar la ronda con la información del tiempo...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 Buen día. de momento continúa la estabilidad atmosférica, hoy a las 11 y 2 minutos entramos en el invierno, una semana marcada por la estabilidad atmosférica, aunque de cara al fin de semana llegará una masa de aire frío. Durante esta madrugada cielos despejados, ausencia de viento en el sur del Candel, nos ha dejado procesos de inversión térmica con temperaturas que han rondado los 4-5 grados, aquí en la ciudad una mínima en torno a los 10 grados. La jornada de hoy va a estar marcada por el avance de las altas presiones, estabilidad atmosférica con predominio cielos despejados. Apenas veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto que tan solo va a enmarañar el cielo. Viento en calma de noroeste por la mañana. A partir de mediodía y de cara a la tarde se activará el viento puntualmente flojo de suroeste. Viento que animará el ascenso de las temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 20-21 grados. Mañana martes continuará la estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima. Las temperaturas no van a subir tanto, máximas en torno a los 19 grados mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 10 grados. Miércoles jueves, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, temperaturas máximas agradables en torno a los 18 20 grados a partir del viernes del día de navidad se retira la masa de aire relativamente templado eh, poco a poco se aproximará una masa de aire frío esto se va a traducir en nubosidad en aumento y ya notaremos el descenso de las temperaturas máximas para el viernes en torno a los 16 17 grados de cara al fin de semana con el aire frío en altura temperaturas invernales hasta luego Tele Elche Radio Marca, 101.4. La radio de Elche. ¿Te gustaría tener un Volvo? El coche con la tecnología en seguridad más avanzada del mundo. Pues estás de suerte. En Ankara Motor disponen de 45 unidades del Volvo xt 40 y xt 60 con precios exclusivos y entrega inmediata. Aprovecha este mes los descuentos únicos en Volvo Ancara Motor con entrega inmediata. Ankara Motor, tu concesionario Volvo. En Elche, césar José Falcota 35 y en Alicante, Carretera de Ocaña 40.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 Y antes de hablar de la lotería de Navidad, de ese sorteo extraordinario de mañana martes, vamos con la música porque hay que recordar a uno de los grandes de la canción española. Se ha cumplido el 20 aniversario de la muerte del mítico cantante Carlos Cano, el gran renovador de la copla española. Hoy queremos recordarlo con uno de sus temas de gran sentimiento y fuerza. Hay pena, penita. Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera el rey de la luz del día, del viento y del mar cordele de esclavo, yo me ceñiría por tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón Que me corre por la buena pena, por la fuerza de un ciclón es lo mismo que un nublado de tiniebla y pena es un potro desvocado que no sabe donde va es un desierto de arena pena en mi gloria en un pena Ay, pena ay, pena Ay, pena penita pena yo no quiero flores dinero ni palma. Quiero que me dejen, lloras tus pesares y estará a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus oleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón Que me corre por la pena, pena, por la fuerza de un ciclón Es lo mismo que un nublajo de tiniebla y pedena Es un potro desbocado que no sabe dónde va Es un desierto de arena, pena, en mi gloria en un pena, hay pena, hay pena, hay pena, penita, pena. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Y Alicante 205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 La Glorieta con Rosmar Alonso. Pues ya estamos en la recta final del programa La Glorieta y, como ya hemos anunciado, vamos a hablar de ese sorteo extraordinario de la Lotería que se celebra mañana martes y lo hacemos con el responsable de la delegación en el che de Loterías y Apuestas del Estado, Santiago del Pozo, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Santiago. Hola, buenos días. Un año muy extraño, un año especial y un año en el que, ¿cómo se va a celebrar el sorteo extraordinario de Navidad? Bueno, pues sí, como dices, eso ha sido un año bastante extraño, aunque hemos detectado que a última hora las, los clientes eh, han acudido a la administración de loterías a, pues a comprar y a compartir sus, sus décimos como, pues como casi, como, con casi normalidad. Es decir, bueno, se ha detectado pues que la gente ha recuperado sus sueños y queremos bueno, terminar el año de alguna manera más, más positiva de, de cómo ha transcurrido. Y bueno, el sorteo pues se va a celebrar en el Teatro Real como siempre, con sus medidas de seguridad que están están ya estudiadas y bueno, con, luego, con la mayor normalidad posible. Los mismos premios, la misma cuantía, las mismas sí. reglas fiscales de 2019. Eh, los premios que se van a repartir este año no han variado. Sí ha variado la emisión de, de a nivel nacional de, de la lotería, es decir, se han sumado 40 millones de, de euros más en, la, en esta emisión y los premios son los mismos. Eh, tenemos el premio superior de 400.000 euros a, al décimo, que son 4 millones al, al primer premio y eh, en ese caso no ha variado nada de, con respecto al año 2019 y anterior sabemos que el precio del décimo sigue siendo o ha sido de 20 euros y con lo, con, con el reparto de como he dicho de 2.408 millones con un una emisión de eh, 3.400 millones en total Eh, en Elche y cómo cómo están No yendo no eso está la... a nivel nacional sí claro en Elche en, Elche, en Elche le pregunto cómo cómo están yendo las ventas cuántos billetes sí. se han puesto a la venta y cuántos se han vendido en estos momentos si ¿Sí se puede dar sí pues eh, sí tenemos unas estimaciones porque claro hasta hasta esta noche que se produzca la, la devolución total en, eh, y se contabilice bueno te puedo adelantar que los billetes emitidos en En Elche mmm, exclusivamente en la ciudad de Elche son en las 27 administraciones de loterías que tenemos y depende de la delegación son 78.011 billetes en total en, en toda la en, en como digo, en las administraciones de, de nuestra ciudad eso hace un total de 15.602.200 euros si se vendiesen todos, que lógicamente como he dicho a, a, habrá una un cálculo está estimado mañana de, después de la devolución que la devolución son los décimos que ...que lógicamente no, no se venden todos. Ha comentado que a última hora parece que se han animado las ventas... ...¿estiman que va a haber un descenso de las ventas... ...por esta crisis de la pandemia? Bueno, pues como te he dicho, sí hemos detectado... ...que hay, ha habido un aumento a última hora... ...sobre todo la semana pasada y en este fin de semana... Eh, ...puesto que hay muchas administraciones que han permanecido abiertas... ...y se ha detectado, como digo, pues una un interés mayor si cabe de, de, de compra de nuevos décimos por parte de, de los de los clientes ya que por la imposibilidad de, de, de las comunidades pues mucha mucha gente ha intenta ha, ha intentado no ha conseguido invertir ese dinero que gastaba en en números de, de otras provincias eh, pues lo ha invertido en este caso en la en la lotería de, de su ciudad en este caso del che. Entonces y estamos en eso hemos detectado eso. Entonces estamos hablando de un incremento de ventas. No, bueno, eh, ya digo es que Rosa hasta mañana adelantar eh, porcentajes y cifras es un poco eh, no sé no va a ser tan tanto como como otros años, pero tampoco va a ser tan malo eh, como se creía en principio. Pero como digo ya ha habido números que hemos hecho según un sondeo. Y si no estará similar, está muy poquito, muy poquito por debajo. Yo digo que de momento no podemos dar cifras, es un poco... Claro, arriesgado. Eh, arriesgado, si sí, no saberlo eh, hasta, hasta que no se haga la devolución total. Vale, pues vamos a lo seguro, a lo que sabemos. ¿Qué terminaciones son las que se han agotado, las más demandadas este año? Sí, bueno, las agotadas son siempre prácticamente, eso tampoco ha cambiado mucho eh, los gustos de los clientes. Eh, el número que sabemos que más ha salido es el 5, que son 32 veces las que ha salido, y el ranking de los tres primeros es que el 5, el 4 y el 6. El 4, la terminación 4 y la terminación 6, han salido 27 veces. Luego ha habido mucha demanda sobre números, como todos los años que la gente solicita sobre fechas eh, señaladas, y luego particularmente luego cada uno ya también pues, solicita... Eh, números con con fecha de, de nacimientos o terminaciones, sobre todo la del año que siempre se vende, se agota prácticamente porque tenemos que tener en cuenta que esta lotería se vende o se, se pone a la venta desde julio, entonces el, la terminación en 20 la terminación es en 13 las terminaciones en este año el número que se ha llevado la, la palma se agotó en meses en poquitos meses al salir a la venta fue el, el 14 veinte que es la fecha de del estado de alarma y como te digo en definitiva siempre más o menos son los 13 los que se llevan la, la palma y en este caso ya digo la solicitud de la de terminación del año el 20 o sea que una de las fechas señaladas más demandadas ha sido el 14 del 3 del 20, estado de alarma. Y en, sí. Elche, en Elche tenemos fechas señaladas también, por ejemplo, la fecha en el, en el día en que ascendió el Elche a primera, o la terminación del 19 por ser COVID, el 20 por bueno, ser el año… Todas las, sí, bueno, todas las, las, las fechas señaladas no, no, no las conocemos, pero sí hay una demanda abundante… Por ejemplo, en el, eso quedará siempre para la historia de nuestra delegación y de nuestra ciudad del año 99, cuando tocó el 65.379, que es este número también se, se solicita. Al igual que en el 2018 tuvimos la terminación en 7, que fue el 3.347, y ese número también ha sido este año muy solicitado. Eh, ...solicitan ya números que han salido... ...pero eso... Claro. ...pero las estadísticas... ...hablan que se puede repetir el mismo número... ...sí, por supuesto, es decir... ...todos conocemos que hay dos bombos en el sorteo... ...uno que está lleno de todos los números que... Sí. ...que están emitidos... ...y ese, eso es, eh, es la misma probabilidad para el... ...el que salió el año pasado que el que, el que no haya salido... ...entonces, eh, luego está el bombo del chiquitín... ...que es el de los premios... ...y ese pues estarán todos los premios ...y sabemos que no termina el sorteo hasta que no sale la última bola... ...pero como digo, tiene la misma probabilidad... ...el 65.379 que el 3.347... ...que son los dos números últimos que tocaron el che, en el Gordo... ...y están los dos en el mismo bombo... ...o sea, puede salir uno y puede salir el otro. Esto es en cuanto al sorteo extraordinario de Navidad... ...pero la Lotería del Niño, las ventas se animan... ...cuando pasa el Gordo de Navidad... Sí, lógicamente después del borde de Navidad, eh, si sí, no hemos tenido la suerte de, de, de, de un pico importante, pues sí tenemos la, la pedrea, popular pedrea, que es la que nos hace luego a todos reinvertir el décimo en en el siguiente sorteo, que es el, es el del niño. El sorteo de mañana es muy popular porque reparte muchos premios, sobre todo con la pedrea, las terminaciones y los reintegros. ¿Las administraciones abrirán mañana también sus puertas o ampliarán su horario para ya poder devolver eh, a partir de mañana mismo, una vez terminado el sorteo? Sí, bueno, mañana es un, es un martes normal, no es como el año pasado, este año al, al servicio, esto ha caído un martes el sorteo. El año pasado, si recordáis, eh, cayó en domingo y era el, al ser domingo, pues lógicamente algunas administraciones, no todas, estaban cerradas. Eh, en este caso es un día laboral normal y lógicamente estarán abiertas y pendientes del sorteo. Pues esperemos eh, que mañana podamos dar buenos premios, esperemos mañana poder entrevistarlos, Santiago. Estaremos muy atentos sí. para hacer esa cobertura de conforme vaya celebrándose el sorteo que comienza a las 9 de la mañana, ¿verdad?, desde el Teatro Real sí. y se supone que sobre la una del mediodía termina. Sí, tiene dura, una duración de cuatro horas aproximadamente. A las 8 empieza el, el preámbulo de la de la introducción de bolas y después ya el sorteo si sí, a cantar se empieza a las nueve y después de cuatro horas más o menos pues terminaremos. Espero que en este eh, mañana martes volvamos a hablar y demos una noticia que eh, por lo menos eh, hemos tenido algún premio importante por la zona se ha terminado, lo ha dicho, la fecha del estado de alarma, pero este año en el sorteo ha habido también algunos gurús que han vaticinado eh, números que podrían o terminaciones que también se han agotado? Ha habido de todo, siempre todos los años sale alguien eh, intentando adivinar el, el número. Eh, no tengo noticia de ningún gurú, pero eh, los números, como te he comentado, las terminaciones que se terminan normalmente son las mismas, siempre todos los años, por lo que fuera la gente demanda pues lo que las terminaciones propias de, de, de, de, sí. de, de, de terminaciones en, en año, el 13, el 5, que es el número que, que, que terminación que ha habido en más, más sorteos. Pues las matemáticas hablan, el 5, el 4 sí. y el 6, las terminaciones que más se han repetido a lo largo de la historia, que es mucha historia de este sorteo extraordinario de Navidad. Gracias, Santiago del Pozo. Pues gracias a vosotros y espero hablar con vosotros mañana. Desde luego, lo esperamos todos, lo deseamos.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 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar Alonso. Pues un minuto para poner el punto final al programa La Glorieta. Nosotros nos vamos deseando que mañana haya mucha suerte y deseando dar esas buenas noticias que nos hacen mucha falta. ...de que ha llovido millones de nuevo aquí en la ciudad... ...por ese sorteo extraordinario de Lotería de Navidad... ...nuestro compañero Daniel González ya está preparado... ...para realizar el programa Entre Amigos... ...que llega después de la campaña de solinavidad y ...para recuperar la normalidad... ...así que les dejamos con Daniel... ...con el programa Entre Amigos... ...nosotros volvemos mañana, mañana martes... ...día del sorteo del gordo... ...y les dejamos con la música de Pink Floyd... Don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher.